Solo porque cuando de mi decisión Pasa inventario sincero de tu vida y nuestra relación El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación Poco a poco ese silencio desangraba y mataba nuestro gran amor Sofía